Estoy en la página comunanet.com.ar, eh, la prensa opositora espera un ataque de la corte y me gusta la bajada, columnistas que van por lo imposible, defender a Macri. Vamos a charlar de esto con el presidente de Comuna, eh, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, buen día. Pablo, te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, sí... Eh sobre todo ayer en Clarín y en la Nación hubo unas notas referidas al viaje de Macri eh, que está, está muy cerca de lo desopilante ¿no? porque eh, Clarín llega a titular que se trata de un viaje agitado eh, y, y, y la Nación dice bueno este estuvo paseando ahora se va a misa a jugar al golf eh, está, eh, bueno, todo es un malestar e incomodidad del expresidente por las críticas, porque cuando llegó a París eligió un, un alojamiento que es de los más caros del mundo, donde van príncipes, reyes y otras, este, otras eh, eh, eh, eh, representantes de, la, de los grandes garcas del mundo, este y él se sintió incómodo por tanto debate que hubo en la Argentina sobre eso, entonces parece que se mudó, eh, y eso lo, lo tenía molesto. <risa> qué bueno. Bueno, eh, toda una descripción eh, de, donde no se enfoca lo de fondo, qué es lo que representa este viaje políticamente, que si, si, digamos que lo mejor sería para, para, para los argentinos y argentinas, sería que sea efectivamente un viaje... De, de, de descanso de, o de vacaciones, sino que vaya a ser ninguna gestión política, porque ya sabemos que eso, tratándose de quién se trata, es ¿eh? lo peor que te puede pasar, pero eh, eh, eh, llamó la atención además una nota en Clarina ayer que dice, bueno, fue probablemente un error haberse radicado o alojado en un lugar tan este, exclusivo. Eh, eh, seguramente este, por eso hay molestia en algunos este, dirigentes de Cambiemos, pero eh, y además es un error porque le dio letra a sus adversarios políticos y ahí este, viene la inevitable comparación para terminar afirmando que la peor de todas en este mundo que sí. se pueda conocer es Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Que es bueno, lo de siempre, la niña de todos los días. Sí. Así que, Por eso nos pareció este, eh, que era un esfuerzo casi inútil porque no, no hay forma de, de, de, de protegerlo de, con esta acción, ¿no? eh, con este viaje en medio de la situación en la que está la Argentina. claro Y justo el momento que eligió, eh, por eso también, eh, hay una avanzada judicial en su contra también. Sí, claro, esto bueno, desde ya que las causas contra Macri en, en Clarín y la Nación están prácticamente censuradas, no, no, no, no, el público de estos medios y de, todos los, de toda la amplia red que manejan entre canales de televisión, radios y, y portales, este, no eh, censuran la información sobre las causas judiciales, eh, solo eh, publican algo cuando los, la defensa, digamos, o o algunos de los acusados rebaten las, las, las denuncias pero en sí las denuncias y las, los avances procesales como los hubo en, los últimos, en las últimas semanas no, no, no es una información incluida y en las notas sobre el viaje de Macri a Europa eh, no se maneja la posibilidad eh, que, que podría ser admisible en la discusión digamos sobre que el viaje tenga, sea un, un, una huida digamos un una fuga. Por, por la, una fuga por las las complicaciones que se que van aumentando, ¿no? Claro, sí. No, eso ni ni hablar. Eh, no, en lo central, en lo político, la estrategia de Clarín y la Nación estuvo muy focalizada en, eh, bueno, en combatir la reforma judicial, una semana más de títulos combinados, como ya lo habíamos conversado el lunes pasado, Pablo, sí. eh, No, no, no varió en ese sentido, incluso hay una reiteración un poco, como diríamos, fatigosa, porque todos los días los, los títulos se van repitiendo entre uno y otro diario y el, los temas son los mismos, la, el rechazo a la reforma judicial como tema principal combinando con eh, noticias de inseguridad mayormente en el Gran Buenos Aires, rara vez en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, por, por las alianzas políticas y los paquetes publicitarios que están en juego, ¿no? Claro. Eh, pero en las notas del domingo hubo algunas, algunos llamados de atención sobre una inminente respuesta de la Corte ante el proyecto de reforma judicial del presidente Alberto Fernández, eh, y por la formación de una comisión asesora que va a deliberar sobre, en general sobre, sobre el funcionamiento de la justicia y en particular examinaría lo de la Corte, junto a una crítica del presidente al funcionamiento de la Corte la semana pasada. Eh, sobre todo en Clarín, una nota de su jefe de, de redacción, Ricardo Kirchhoff, pone eje en una reacción de la Corte eh, que será esta semana, eh, lo, lo plantea lo, eh, esta, esta posibilidad, clarín en términos bastante como de, de lenguaje de guerra, digamos, diciendo que eh, el jueves, según Kirchhoff, habrá una muestra del poder de fuego de la Corte Suprema. Eh, Pone en juego la posibilidad de una intervención de la Corte respecto del Consejo de la Magistratura, que, fue, eh, que es una institución muy atacada también en estos días por Clarín y La Nación, por poner en revisión eh, los traslados de jueces que dispuso Mauricio Macri, mientras fue presidente, a fin de ir manejando las causas contra Cristina Kirchner, principalmente, y otros opositores. Eh, mm -hmm que lleva en un lenguaje confuso, incluso con alguna frase mal escrita, eh, con, como que le faltan algunas palabras, eh, desliza la posibilidad de que la Corte reaccione contra el gobierno mediante una decisión que pueda involucrar al Consejo de la Magistratura. Este es un tema también tratado en la Nación. Y ahí es cuando uno empieza, ¿no? Claro. Vos dirías, Pablo, anda funcionando el WhatsApp, sí, ¿no? Sí, claro. <risas> este, porque un periodista que no es de primera línea, Capielo, dice lo mismo que Kirchhoff, pero con un, haciendo, tomándoselo como un juego en el sentido de cómo lo expresa. Dice, no está en carpeta de la Corte el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura. No está. Pero, dice, nunca falta un expediente atrasado por revisar. Eh, como que eh, bueno, es una posibilidad abierta, eh, parece que un enunciado que encierra una amenaza contra el oficialismo eh, es una posibilidad, es una amenaza, es algo que podría pasar o no, en fin. Eh, suena a, a una expectativa centrada en lo que la Corte Suprema de Justicia puede hacer en los próximos días para enfrentar al presidente Alberto Fernández en términos de, como escribió también ayer la Nación eh, por el columnista Morales Solá, eh, la conformación de lo que llaman una nueva mayoría en la Corte, que serían los cuatro jueces que no asistieron la semana pasada al acto que organizó la Casa de Gobierno para eh, anunciar eh, el proyecto de reforma judicial ah, claro Bueno, bien Hugo, ¿quedó algo? No, eh, luego, bueno además de la defensa de, de, de Macri digamos eh, la, un, un moderado festejo por la decisión presidencial de eh, revisar la intervención de la empresa Vicentín ah. eh uh, digamos diciendo, dándolo al presidente como derrotado por un eh, estado de eh, ebullición del pueblo argentino que salió en defensa de la propiedad privada. Bueno, una lectura bastante amañada, eh, eh, aceptando, por supuesto, que hubo manifestaciones públicas eh, a favor de esta empresa, eh, pero, eh, digamos, este, ocultando en esto... Toda mención a los delitos de los que están acusados los los propietarios de Vicentín, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, mentir en, las, en los impuestos, eh, ocultar exportaciones, vaciar a la empresa y dejar un tendal de deudores que ahora que se retira el Estado Habrá que ver quién se hace cargo de eso, ¿no? Claro, sí. Y, y el tema del Banco Nación también, donde... Claro, los préstamos los multimillonarios presto. de última hora, mm. que se cruza con este, las investigaciones que está, se están haciendo eh, en el tema de, del espionaje, porque había todavía, todos los mismos personajes estaban oscilando mm -hmm. entre unos y otros eh, acciones, digamos, tanto... Es, eh, soltarle subas multimillonarias a Vicentín, el principal aportante en la campaña política de Mauricio Macri, como en el espionaje. ¿no? Claro, sí, sí, ahí aparece el, celu el celular del secretario de Macri. Del secretario, Nieto, exactamente, exactamente. Bien, Hugo, eh, gracias bueno, por estos minutos como siempre. Un abrazo, hasta lunes. Bien, eh, un abrazo. La palabra del presidente de Comuna eh, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Que pasaba por la mañana, que hermesera como todos los lunes. La columna completa del comentario que acaba de realizar Hugo en comunanet.com.ar. 9.37, ya volvemos.